...de intención para la generación de empleo en la provincia de La Pampa por un monto de 235 millones no reintegrables. Eh, participó de la actividad el secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedontá, con quien estamos en comunicación telefónica. Marcelo Pali, te saluda, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pali? Buenos días. Un gusto hablar con vos. Una bueno. mañana fresca, ¿eh? Poh, muy frío, está, Sí, sí. Bueno, pero es, es el tiempo de que vinieran estos fríos. Sí, sí. Eh, estábamos es estábamos eh, zafando eh, de estas sí. bajas temperaturas. Sí, sí. Marcelo, eh, a ver, contanos de qué se trata. ¿Esto es un proyecto que tiene el gobierno provincial con Nación y la ambición de crear mil puestos de trabajo genuino en empresas pampeanas? A ver... Eh... Para, para enmarcar todo esto hay que entenderlo en un trabajo coordinado y permanente entre Nación y provincia, donde el Ministro de Desarrollo Productivo de la, de la Nación y nuestro Gobernador viene hablando de las distintas temáticas que tenemos, eh, sobre todo en el sector industrial de nuestra provincia, y aparece este, este trabajo o este programa hecho por las autoridades nacionales que viene por suerte, con mucha fuerza, a fortalecer precisamente a nuestro programa provincial que es el fortalecimiento del trabajo. Este programa que contempla una reducción de contribuciones patronales que va del 55% al 80% según el grupo al cual esté dirigido, eh, viene a ser un complemento ideal del que nosotros tenemos en marcha porque si vos sumás El programa provincial, que tiene una eh, suma hoy de 16.415 pesos, más una reducción, vuelvo a repetir, del 50 al 80 de las contribuciones patrimoniales, más las exenciones de ingreso bruto con el acompañamiento de un préstamo a tasa cero, como tiene nuestro programa provincial, se convierte en una poderosa eh, herramienta para la generación de empleo en el sector fabril de nuestra provincia de La Pampa. Así que la verdad, este, este programa es, es eh, muy bien, bienvenido justo en este tiempo donde nosotros creemos que con el nivel de vacunación, con, con, con el estatus sanitario que entre todos los pampeanos estamos logrando bajando la curva de positividad, vamos a estar eh, posibilitando el, el acceso al trabajo formal de, de muchos pampeanos. Hoy, como como Digamos, dato te doy que desde que tenemos el fortalecimiento eh, al empleo en fortalecimiento del trabajo pampeano, tenemos 387 empleados ya en el sistema formal, en 185 empresas, estamos terminando de pagar eh, o se está terminando de, de cumplir el ciclo de primer empleo, el programa que teníamos anteriormente con 20 empleados en 5 emple empresas... Bueno, creemos que pasada esta coyuntura de la segunda ola que tanto nos preocupó, que nos puso tan en alerta, eh, podemos pensar que en la provincia de La Pampa vienen tiempos mejores. Eh, Marcelo, eh, ¿está destinado a todo el sector productivo industrial? Eh... Al sector industrial. Industrial. Solo ah. al sector industrial. Uh -huh. eh, el, la, los funcionarios nacionales que ayer nos visitaron explicaban que ellos están... Eh, decididos a acompañar el desarrollo de las micropymes, de las pymes eh, industriales del país, creen que hay una oportunidad muy importante para poner de pie al país a través de estos sectores y bueno, esto también podría hacer pensar que nosotros potenciar los recursos provinciales que tenemos en el programa provincial al sector de servicios, al sector de comercio, porque me parece que si aunamos y... Eh, hacemos mucho más efectiva esta herramienta va a ser mucho más poderosa para la provincia claro y estos beneficios que tiene tanto el, el programa provincial como este que se anunció ayer de Nación es para nuevas contrataciones o sea empleados es para nuevos. nuevas contrataciones esto ah. no es para trabajadores que estaban suspendidos para ah. trabajadores eh, no esto tiene que entrar en el mercado formal como un nuevo eh, como la creación de un nuevo puesto de trabajo con todo lo que dice la ley y a partir de ahí tanto en la herramienta nacional como en la herramienta provincial se acceden estos beneficios que en el día de mañana eh, ya va, creemos que vamos a tener muy avanzado eh, la parte operativa porque eh, el contador Marcelo Aliaga, encargado de, de los programas provinciales, va a estar en contacto con el equipo de Culfas para ir ya definiendo y poder dar una, marcha, una, una fecha cierta eh, de, de, de inicio de esto que para nosotros nos genera mucha expectativa. Ayer hicimos una recorrida por algunas industrias de la provincia de La Pampa y la verdad que la expectativa que tienen nuestros industriales es la de tomar mano de obra, vuelvo a repetir, son absolutamente prudentes, estamos en el marco de decisiones que, que afectan eh, la toma de esta, de, de, de esta postura porque eh, llenar, digamos aquellas vacantes con 5 o 6 empleados y tener limitaciones en la producción y todo eso, todavía retro, retras, retrasa un poco esta decisión, pero no, no me cabe duda que, que muy temprano eh, en este mes vamos a estar generando ya este, este, este mecanismo. Bien, eh, Marcelo, eh, ¿por cuánto tiempo? Eh, el programa sí. provincial es por 12 meses, sí. el programa eh, nacional por 36 meses, Ah, mira. No, no, es una, sí. una, un interesante mecanismo, es una interesante herramienta, porque cuando los empresarios o los industriales nos sentamos a, a discutir estas cuestiones, una de las primero que sale es eh, el peso impositivo, la carga impositiva que tiene la generación de nuevo empleo, y esto, bueno, esto viene a, a, a reducirlo en gran forma. Claro, sí, sí, sí. Eh, Marcelo, ¿y el mercado laboral en La Pampa? Eh, eh, ¿Tenés algún dato de, de cómo se ha comportado? Estamos, estamos esperando la medición de, uh -huh. de este segundo trimestre. Eh, en días pasados hizo eh, público un informe donde la verdad que ese informe nos dice más que lo que nosotros veníamos diciendo, que a pesar de la crisis y a pesar de la sensación de una masiva eh, destrucción del empleo la hemos podido contrarrestar con la creación de otros de calidad así mm. que me parece que eh, sin ser eufóricos porque no hay motivo para ser eufóricos sí. tampoco hay que ser pesimistas creo que la provincia de la pampa eh, con con el eje que tenemos eh, en en el, los niveles en los estatus sanitarios en la posibilidad de que eh, eh, nuestros equipos eh, de vacunación estén funcionando pleno que Que, que todos vivamos el hecho de la vacunación en la provincia de La Pampa con mucha responsabilidad, con mucha alegría y sobre todo como generador de esperanza, también nos hace ser eh, muy optimistas en el tema del empleo que vamos a tener, eh, digamos, una decisión eh, de creación de puestos de trabajo de acá a fin de año. Bien. Eh, la recepción de los empresarios que participaron, porque hubo varios de distintos rubros. Eh, eh, eh. Mirá, tuvo menos la industria cárnica, estuvo representado, te diría todas la, la, la, las ramas que tiene la industria, la, la industria eh, agroalimenticia, la industria turística, la industria gráfica, la, la industria química, porque estaba el empresario que todos conocemos que, que, que hace pintura que, con capitales provinciales, eh, estaba la gente de la Orquídea que también hace agroalimentos, la verdad que, que fue una reunión donde se pudieron expresar eh, un industrial de pico planteó una problemática concreta eh, que necesitaba un apoyo para poder hacer un crecimiento de su planta y así generar 6, eh, 7 puestos de trabajo, fue atendido por las autoridades nacionales, inmediatamente pusimos en contacto con el Banco de la Pampa y ya está en marcha algún tipo de negociación, me parece que estas rondas... Mirá, yo llevo mucho tiempo a cargo de, del área laboral en la provincia de la Pampa y... Yo tuve la suerte de conocer funcionarios nacionales que trabajan mucho, pero estoy absolutamente congraciado con este equipo del Gobierno Nacional que se mueven a los territorios. No es lo mismo estar sentado en un sillón en la 9 de julio a venir, conocer, recorrimos la planta de calzar, necesitamos que el Gobierno Nacional nos, nos acompañe en conseguir eh, a, alguna inversión que, que quiera aprovechar eso, que está, la verdad, impecable. Entonces me parece que eh, eh, esto hace que entre todos potenciemos y podamos generar lo que el gobernador llama la sinergia entre lo público y lo privado para poder rápidamente generar inversiones, generar eh, la rueda virtuosa del consumo y eso salir de esta, de esta crisis que, más allá de lo sanitario, también veníamos los argentinos arrastrando una crisis económica. Bien, Marcelo, eh, gracias por los datos. No sé si quedó algo que nos quieras decir. Sino... No, no, no, te agradezco el, el llamado. Y vuelvo a repetir, yo siempre trato de dejar el mensaje de que si todos entendemos que tenemos que generar un diálogo franco, concreto, que siempre va a haber esperanza de poder salir adelante, nos ha tocado un tiempo durísimo a la humanidad, no solo a la provincia de La Pampa, sino a todo el mundo, pero creo que eh, en lo que hace a nuestra provincia estamos en, buen, en un punto bastante óptimo para salir adelante. Muchas gracias. Bien, que tengas buen día. Eh, eh, Marcelo Pedonta, el secretario de Trabajo eh, del Gobierno de La Pampa, charlando unos minutos aquí en la mañana, qué hermesera. escuchar por WhatsApp.